Jeremías, capítulo trece. Así me dijo Jehová, Ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates. y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, Levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y c a b é y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de j e r u s a l é n Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Les dirás pues esta palabra. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán, ¿No sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás, Así ha dicho Jehová. He aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono. Y los sacerdotes y profetas y todos los moradores de j e r u s a l é n Y los quebrantaré el uno contra el otro. Los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré ni tendré piedad ni misericordia Para no destruirlos. Escuchad y oíd, no os e m b a n e z c á i s pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, En secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desaharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades del Negev fueron cerradas, y no hubo quien las abriese, Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grey? ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón, ¿Por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte. La porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo, pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte?